Bueno, lo que pasó ayer a la tarde, nos confirmaron de un caso positivo de un agente que pertenece a las cuadrillas de mantenimiento de agua.、Eh, acto seguido se procedió a, a determinar la cantidad de personas que habían estado eh, compartiendo、eh, zonas de trabajo y se determinó a aislar a 29 personas en conjunto con Salud de Provincia. Eh, eso decantó en una serie de medidas: que son, bueno, cerramos el edificio para desinfectar, desinfectamos los, vamos a desinfectar los vehículos ahora a la tarde, y operativamente decidimos、eh, trabajar desde difer diferentes、eh, centros operativos, como son el Centro de Abastecimiento Sur, Centro de Abastecimiento Norte, y solamente va a quedar la guardia mínima de Cloaca desde Lagos 333. Bien, bien. esos 29 trabajadores son todos de agua y saneamiento y alguien de otro sector. Son todos de agua y llenamiento.、Eh, hay una sola persona que,、eh, que trabaja en la parte de mantenimiento de cloacas y el resto es、eh, de mantenimiento de agua.、Eh, hoy también frenamos las obras por consorcio、eh, hasta al menos la semana que viene,、eh, quedando solamente cuadrillas mínimas de mantenimiento de cloaca y la gente que tiene urgencias. Bien. Bien. ¿Cuántas personas son las que están atendiendo hoy en, día en Santa Rosa? Bueno, de acá del servicio son alrededor, somos 165 personas、eh, de agua y saneamiento, como decías vos recién.、Eh, aislados, como dijimos, 29, otros 30 siguen como atendiendo urgencias、Bien. y el resto, por hoy y producto de este acontecimiento, se van a quedar en la casa.、Eh, no sé si es importante mencionarlo, que todos estos son trabajadores que fueron. Eh, determinados esenciales en su momento, porque、eh, el servicio este,、uh -huh. eh, atención de los agua, cloaca,、eh, fue exceptuado siempre desde el decreto nacional y desde los decretos provinciales y, y ordenanza municipal.、Bien. Con lo cual, los chicos、eh, tuvieron siempre expuesto s a, a este tipo de posibilidades. ¿no? Eh, ¿Cuál es la salud? ¿Cómo es la salud de ellos? ¿Cómo están? No, no, digamos, de los 29, ninguno tiene síntomas, de los que están.、Eh, Aislado preventivamente y, y el confirmado está en un hotel b u en o en buenas condiciones. Muy bien.、Eh, ¿Toda esta situación se puede dar los 10 días que están esperando que habitualmente se toman como para saber cómo está la persona? ¿Cuánto? Sea, ¿Cómo va a r e c a r g l situación de s a l u Sí, vamos a ir analizando día a día el, digamos, el transcurrir de, de cómo van los resultados de si Salud determina isopar a los aislados、eh, y bueno, ahí iremos determinando las medidas. Para seguir adelante.、Bien. En primera instancia,、eh, a, seguramente la semana que viene vamos a, a trabajar como si f u e fase 1, o sea,、eh, en el edificio lo mínimo indispensable. s Y bueno, la, las cuadrillas ya está determinado que van a trabajar、eh, también, lo mínimo y atención de urgencias. Bien, ¿el 147 no se va a atender acá? El 147,、eh, como ustedes saben, tiene dos centros de atención.、Eh, El principal es la terminal, y acá hace un mes y medio、eh, impusimos la, la opción 2, que es atención de agua y cloaca, para tener el reclamo nosotros y poder administrarlo.、Eh, eso es lo que por estos días va a pasar a la terminal de nuevo y lo van a atender desde allá los chicos de, del 147. De todas maneras, ellos después nos pasan las necesidades y nosotros las administramos. Bien,、eh, con los trabajadores que quedan trabajando, ¿se tienen que、eh, sumarle horas de trabajo o lo van a hacer mínimamente? No, no la idea es no sumarle horas de trabajo, sino este, coordinarlo diferente, digamos, y vamos a ir analizando la, las urgencias de las reparaciones. Va a haber gente en, en pasiva, que en el caso de ser necesario lo, lo llamaremos a. a t e n d e r los reclamos.